El doctor Santiago Miranda está con nosotros, profesor de Derecho, investigador, abogado, integrante del colectivo TA. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Qué tal, Ángeles? Buen día y buen día a todos acá en la radio. Bueno, y lo, lo estamos hablando fuera de micrófonos, la cantidad de temas ambientales, eh, temas grandes a los que hay que estar atendiendo. Mm. Eh, hablábamos que anoche fue la audiencia por Arasatí, que estaremos en estos días compartiendo mucha información. Pero hay varios otros temas muy importantes que también tienen que ver con el ambiente y que si no reacciona la ciudadanía, mañana abrimos los ojos y estamos en otro país. ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eh, concretamente en este caso estamos hablando de Maldonado. Sí. sí, todos temas ambientales, como decías Ángeles, que tienen, entre otros, un denominador común que es la negligencia y a la vez la complicidad del Estado, ¿no? El Exactamente. Estado uruguayo en connivencia, en complicidad con particulares, generalmente empresas, eh, no controla, no vigila, no regula, y muchas veces, hasta como en este caso del Arroyo el Potrero, en Maldonado, dicta normas para favorecer, en este caso, a multimillonarios, a desarrolladores de proyectos que pretenden, entre otras cosas, construir el barrio privado más grande del Uruguay, ...con un supuesto acceso privado... ...a un arroyo... ...el Estado Uruguayo en 2014... ...le regaló un arroyo... ...a... a estas personas... ¿no? ...en el 2014... ...a un brasileño... ...sí... ...en principio fue en 2014... ...una resolución presidencial... ...firmada por José Mujica... ...donde... ...a pedido expreso... ...de un multimillonario brasileño... ...llamado Grendene... ...se establece en la resolución... ...de manera ilegal... ...que el arroyo el potrero... ...no era navegable... Y por lo tanto, según la normativa, podía ser apropiado por un particular. Lo cual no, no es así, ¿no? Claro. Pero se dictó la resolución, como quien dice, a pedido de... Surge expresamente de la resolución. Uno de los considerandos dice que Grandenes solicita y el, y el presidente firma a favor de él. Una eh, de las amenities que tiene en, en, en la descripción ¿no? de todo ah. el proyecto, o sea, algo como para venderle a los ah. potenciales compradores... ¿Es el acceso privado a este arroyo? Sí, en su página web, el barrio privado Reserva del Mar, y en Instagram, este, promocionaba la venta de unidades, las construcciones, en una zona, que ahí también hay un tema jurídico, tanto a nivel nacional como departamental, ¿no? en un padrón, que en principio era un padrón rural, luego fue recalificado como suburbano. Eh, entonces ofrecían un, unidades de un barrio privado, cuyas construcciones no cumplían con la normativa departamental desde el punto de vista claro. de fraccionamiento, de construcción, y entre otras cosas ofrecían, como dice Ángeles, que cada persona iba a tener derecho a un acceso privado al arroyo. Y esto forma parte de todo un conglomerado que recién ahora a partir, y hay que reconocerlo, de, del actuar primero de la comunidad, que se alzó y denunció esta situación, y después algunos ediles de, de la minoría de la Junta Departamental de Maldonado, como el caso de Joaquín Garlo, que pedidos de, forma de información, citación a los desarrollistas, se conocieron más detalles, ¿no? es todo un proyecto este, como decíamos, 150 hectáreas de un barrio privado, donde van a hacer una reforma del acceso al agua potable, a la electricidad, donde va a haber una especie de contrato mixto, es decir que parte de toda la reforma para brindarle agua y luz al barrio privado también la pagamos nosotros se va a reformar la ruta, se va a hacer un acceso en túnel hacia el aeropuerto del Sauce, o sea que... En túnel hacia el aeropuerto. Exacto, está enfrente, para atravesar la ruta. Claro. Entonces, el, el concepto global es quien tiene dinero, que como siempre decimos acá, no es un tema económico de quien tiene dinero, quién no tiene dinero. Acá estamos hablando de, primero, respetar las normas, segundo, no desfavorecer, lo otro es otro tema, valga la redundancia. Pero acá el concepto del... De, de la empresa y del Estado es quien tiene dinero, llega en avión, atraviesa un túnel, entra a su barrio privado, tiene un arroyo propio, se destruyó parte del monte nativo y que nadie más entre en el arroyo. Ese es el, el concepto global, digamos. Sí, sí, clarísimo. Santiago, dos cosas, de esa resolución de Mujica como presidente del 2014, ¿se podía haber cambiado esa resolución? ¿Se puede aún todavía? ¿Se puede aún? Sí. Incluso ahí, digamos... Esa resolución podríamos decir que es un imposible jurídico. Uh -huh. El Código de Aguas lo que establece es que todo cauce de agua, en especial un arroyo, si es flotable o navegable, tanto de manera natural como artificial, lo que establece la ley el Código de Aguas en este caso es ese solo hecho marca de que el arroyo es de dominio público. Basta con que sea flotable uh -huh. o navegable, que es el caso del arroyo. Por lo tanto, si hay cualquier otro tipo de decisión jurídica, una resolución como en este caso, o cualquier otra, de todas maneras, el arroyo sigue siendo de dominio público y, por lo tanto, de acceso público. ¿Y hay otra, otra experiencia parecida en arroyos, en, en barrios privados, o, o, o digo, padrónes sí, sí. particulares, quiero decir, eh, con, con parecido a lo que está ocurriendo ahora acá? Hay algún, Hubo algunos casos, por ejemplo, que podremos decir que fueron positivos, por ejemplo, en Canelones Ajá. hubo un tema también... Eh, Pero donde con la ahí la intendencia de Canelones, por lo que pude investigar, tuvo otro tipo de, de actitud distinta a la de Maldonado. Y en colaboración con la ciudadanía se llegó a un acuerdo, se pudo solucionar el tema del acceso. Eh, y después también en todo el país hay muchas situaciones con la, aquella reforma del 2018-19 de la ley de riego, uh -huh. que en realidad más que una ley de riego era una, una ley de inversiones. También hay un montón de situaciones en todo el país donde está en discusión bueno, el acceso o no a determinados cursos acuáticos, la mercantilización del agua. Claro. Aquí no es mercantilización en el sentido de que no refiere a una actividad productiva en sí, pero sí a un desarrollo privado. Entonces, indirectamente se está privatizando un arroyo. ¿no? Porque aparte, uno piensa que de concretarse esto puede ser la puerta abierta para un montón de casos más que puedan claro. venir. ¿no? Y bueno, similar a lo, claro, tal cual, a lo que estaba sucediendo en Punta Ballena, uh -huh. que no está resuelto el tema pero al menos hubo un informe favorable del Ministerio de Ambiente, técnico, y en definitiva el propio ministro salió a la prensa a, a hablar de ese informe favorable, puede ser que todavía sea impugnado, pero en principio parece ser que una situación similar, el Maldonado también, pueda llegar a tener un, un final feliz en lo ambiental, veremos qué pasa con este tema del arroyo. Eh, una cosa que uno ve también en esto, vos decías 2014 es cuando se le da, hmm. se le regala el arroyo, ¿no? y el acceso a toda esa zona, a este empresario del rubro del calzado es... Eh, Alexandre Grandene. Alexandre Grandene, multimillonario, ¿no?, ¿Sí? y todo lo demás. Eh, en ese momento se lo dan, pero después el gobierno de la calle Pou también tiene vínculos con él, también le autoriza la venta de terrenos y cosas por mm. el estilo. Hay todo, un, en este caso, como decíamos antes este y hablamos antes de, del aire, En este tema hay, hay una situación compleja ambiental, por supuesto, de vulneración de derechos ambientales, bienes naturales, claro. de los derechos de toda la comunidad, y nosotros incluidos, de querer acceder a un arroyo. Sí. Y en tercer lugar hay un entramado político escabroso. Hay una uh -huh. situación política escabrosa, tanto en cuanto a esa resolución de 2014, esto que bien mencionabas Ángeles, Las excepciones que la Junta Departamental le da a la empresa en cuanto a construcciones los deja construir más alto de lo que pueden, con un cerco más alto del que deben, mayor cantidad de densidad, eh, todas las excepciones que crea la empresa se la dan. La mayoría de la Junta Departamental de Maldonado, aunque salieron recientemente a desmentirlo, en especial el presidente de la Junta, algunos de ellos son, tienen incluso o directa o indirectamente actividad inmobiliaria. Claro. El agrimensor a cargo de asesorar a la empresa también forma parte del asesoramiento en, en, como agrimensor de la intendencia. Y así una cantidad de supuestos, por eso digo, es un tema de. en lo político escabroso. Sí. Es el propio... Hay un, siempre cuando a veces hablamos de, de algunos conceptos jurídicos, teóricos, ¿no? Uh -huh. Hay un tema jurídico importante que es la denominada autorrestricción. Entonces... El, es con el concepto es, bueno, el Estado controla, supuestamente, ¿no? Eh, más allá de las críticas que uno puede hacer el Estado como, sí. como sistema de control social perimido, pero más allá de eso, el Estado controla y debe controlar. Controla a los particulares, controla determinados órganos públicos o privados, pero el tema es, ¿se puede controlar a sí mismo? Entonces ahí también puede haber un imposible jurídico que es la denominada autorrestricción. El Estado dice bien, yo me tengo que controlar, ¿y quién me controla? Yo mismo. Claro. Ahí hay una incompatibilidad. Claro. Y hay toda una discusión jurídica sobre si esto es posible o no. Pero entonces acá se da de que no controla los particulares, no cuida los bienes ambientales, no cuida los derechos de la comunidad o de la ciudadanía, y a su vez tampoco está controlando lo que hacen sus funcionarios. Sí. El artículo 59 de la Constitución es claro. No puede haber conflicto de intereses. No puede, un, por ejemplo, un agrimensor trabajar para el Estado y trabajar para la empresa controlada por el Estado. Lo mismo que un edil si tiene actividad inmobiliaria y está levantando la mano votando a favor claro. de un emprendimiento inmobiliario. Está claro. Este, y esto, digo, no, no es, no es, como siempre decimos, no es un tema personal este. Quien lo quiera tomar como personal puede hacerlo y tomar las medidas que crean necesarias. Pero por más que se salga de mentir a la, a la prensa, es así y hasta incluso fue reconocido. Hubo una, una sesión ante la Comisión de Ordenamiento Territorial en la Junta Departamental, donde fueron varios representantes de la empresa, fueron interrogados por algunos de los ediles, entre ellos Joaquín Garlo, que está haciendo un trabajo monumental, verdaderamente. Y algunos de estos hechos, ellos mismos lo, lo reconocieron. Lo reconocen claro. Eh, nosotros tenemos que hacer la primera pausa, por supuesto los oyentes pueden opinar, pueden preguntar. Eh, ayuda también a, a definir mejor el concepto De, de ambiente, ¿no? Sí. y de la preocupación por el ambiente yo me acuerdo que hubo un yo no sé si era en torno exactamente a este caso pero si no era algo muy parecido era con respecto a una no era respecto a esto era una algo que se estaba haciendo en una playa de Rocha en la costa de Rocha y cuando se reclamó ¿para qué quieren? dijo un legislador ¿no? muy famoso ¿para qué quieren? ¿para ir a lagartear? a Parte de a la las vida. costas de Rocha es parte de la vida, pero además, es la protección de la costa ¿Tacual? y si hay que lagartear si se puede lagartear, que todo el mundo tiene derecho a lagartear, no se puede privilegiar a los que paguen para tener acceso sí, privado, sí. sino que podría ir a lagartear cualquiera digo porque muchas veces vos hablas de determinadas zonas, y se han encargado de que la gente piense sí, claro. así, ¿no? pero escúchame, si esto es al lado de Chihuahua, yo a Chihuahua no voy nunca, ah. eh, Claro, pero el tema es que es parte de nuestro territorio. Sí, sí. Y mañana es la Escuela de Andí? Sí, pero además no tenés derecho es... vos, claro. nacido en este país, o que hayas venido y vivís en este país, a ir a, a, ir a, a donde... Se llama Chihuahua, bueno, sí, sí. podés ir a lagartear, podés... Pero sobre todo tenés que conservar Es un, un ecosistema. Sí, claro. Si vos le tirás abajo las dunas, le cortás los árboles. Cualquier incidencia en algo, en un elemento, afecta al todo. Acceso privado, imagínate. Sí, empiezan sí. a entrar los vehículos que ellos quieren, cualquier cosa. Y hasta incluso en ese en ese término despectivo de ellos que se dicen van a lagartear sí. ahí hay un tema filosófico de vida que es contemplar la naturaleza. Exacto. Es una, una, un posicionamiento sí, filosófico, emocional. Contemplar la naturaleza. Claro, no es sacarle que... un peso a la gente. Exacto. Exacto bueno, seguimos conversando en esta mañana de viernes con el doctor Santiago Mirande eh, sobre, sobre este proyecto inmobiliario en Maldonado. Eh, Santiago... Eh, Lo hablamos un poco fuera de micrófonos, pero para, para tenerlo un poco más claro ahora con la audiencia, ¿cómo, ¿cómo se proyecta esto? Digamos, ¿Cómo se financia este proyecto? Y una pregunta que te quería hacer. ¿Esto viene de otro país? O sea, es un de esos complejos que ya están instalados en otros países y se busca Uruguay también por este lado o es sí. algo nuevo en, este, en esta empresa, digamos. Sí. Eh, empieza por Uruguay. ¿Cómo, ¿Cómo es esa situación? Sí, hay toda una una situación de construcción de barrios privados desde sí. <coughs> en varios países sudamericanos por supuesto uh -huh. en, en Europa ¿no? también en algunos lugares en Estados Unidos por ejemplo en Miami es muy común que este, haya distintos complejos de barrios privados en pocos lugares y hasta incluso con oferta de eh, aménites naturales, digamos. Uh -huh. <risa> Entonces digamos, la tendencia a vivir en barrios privados, por supuesto que cada vez es mayor y, y en algunas situaciones, pueden ser situaciones legales y claro, no quita claro. eso. Pero bueno, en este caso en particular, ese padrón, en realidad son cuatro padrones y tres en especial, pero este padrón en particular, donde se pretende construir sí. y tener acceso directo al arroyo apropiándose de un bien de dominio público, este padrón era propiedad, era propiedad el padrón de... ...el multimillonario brasileño, como decíamos... ...Alexandre Grendene... ...y supuestamente él... ...lo vende a un fideicomiso. Por eso que cuando fueron a la Junta Departamental... ...en Maldonado, ante la Comisión de Ordenamiento Territorial... ...y la, los representantes de la empresa... ...fueron interrogados, entre otros por Joaquín Garlo... ...comparecieron, y lo leo textual... ...Carlos chavert accionista y director... ...de la firma desarrolladora... ...eh... Julio Ruffinelli, representante y director del emprendimiento. Y ellos contestaron a preguntas. Reconocieron incluso, por ejemplo, que hubo tala de monte nativo. A lo cual ellos dicen bien, sí, hubo un pequeño error, dicen. Y ese pequeño error, como decía Ángeles en el bloque pasado, tocar la naturaleza en un elemento afecta al todo. Pero ¿y quién autorizó esa tala de árboles? Bueno, ahí hay otro tema vinculado al... Para ir por donde, digamos sí. en, en cuanto a las acciones en sí Hay un tema del control que ha hecho el Ministerio de Ambiente Que en parte ha controlado El control que no ha hecho el gobierno departamental Y una posible acción ante el Poder Judicial Pero ellos van y reconocen Que hicieron tal ilegal de árboles Lo reconocen como un pequeño error Ellos cercaron, si uno va por la ruta Por la interbalniaria sí. Hacia el sur, digamos, a mano derecha Si uno fuera hacia el este Ve un cerco Cuasi eh, de, de, de fortaleza feudal Un cerco de madera Sí, lo, yo, yo hace poco pasé y lo, lo hice de casi 3 metros llamativo. Sí, sí, <risa> llamativo bueno no dejaban ver hacia adentro qué es lo que estaba pasando ya había movimientos de máquinas eh, retroexcavadoras entonces reconoce ante la junta que hubo tal ilegal de árboles un pequeño error dicen que estaban excedidos en algunos metros un pequeño error y ellos mismos se presentan en especial Carlos Chabert eh, Julio Ruffinelli se autorreferencian como representantes de la empresa a accionistas e inversores Y hablan de otros posibles involucrados. Con respecto a Grenden, dicen que supuestamente él solamente les vendió el padrón. Hacen referencia también a Sergio Groskov, que es otro, si Grandene es el multimillonario, Groskov, oh, Groskov es, el, sí. es el millonario. Uh -huh. Y también Luis Carlos Chávez lo identifica a Groskov como inversor del proyecto. Y todo esto bajo el manto de un fideicomiso y una sociedad. El fideicomiso llamado... Reserva del Mar 1, Overtrust, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es la firma desarrolladora. Y por otro lado, una sociedad llamada Megashop, que es la que supuestamente va a seguir realizando el, el proyecto. Entonces, ellos mismos se presentan ante la Junta, se autorreferencian como vinculados directamente, dicen que Grendene solo les vendió el, el inmueble, y a Grendene es a quien José Mujica, en la resolución de 2014, entre comillas, le regaló el arroyo. Por eso ello, ellos pretendían seguir de largo con la autopista, construir y ofrecer las unidades con acceso privado al arroyo. Por suerte, y hay que darle las gracias, toda la comunidad, en especial en Ocean Park y alrededores, en especial todas y todos los vecinos del lugar, con firmas haciendo actividades, y en especial la comisión de vecinos en defensa del arroyo y humedales, en defensa del arroyo El Potrero, con un trabajo titánico de difusión del tema, hicieron una actividad, incluso fueron con eh, kayaks, canoas, eh, tablas de, de sub, a navegar el arroyo, hicieron una actividad como diciendo, miren, esto es navegable, claro. así que según el código de aguas, este es de dominio público. Juntaron firmas, en una primera etapa juntaron 300 firmas, ahora en poco más de una semana juntaron 400, entonces la verdad que la comisión está haciendo un trabajo titánico, en representación de lo que jurídicamente se dice los intereses difusos de todos los uruguayos claro. todos tenemos derecho, como decían ustedes a navegar sí. el arroyo así que bueno, gracias a la comunidad y a los vecinos se advirtió de la situación algunos ediles, como el caso de Juan Garlo que ha pedido información ha intimado a la empresa fueron los representantes y reconocieron muchos hechos sí. así que bueno, ahora quedan <coughs> tres posibles instancias ante el gobierno departamental ante el ministerio de ambiente y ante el poder judicial Eh, antes de ver un poco esas instancias ¿no? que se puede esperar eh, vos nombrás cosas como el código de agua muchas cosas que nombrás que no son de manejo obviamente no, no nuestro que no estamos en eso, pero digo los abogados sí, claro. la gente que está en el métier No es algo que te haya sentido la obligación de, de saber. Sí, tal cual. Eh, obliga mucho a estudiar. Digo, porque uno piensa en el Parlamento, que esto llegue al Parlamento, que siempre nosotros preguntamos, bueno, y esto lo llevaron al Parlamento. Ahora pensás, a mí me da un poco de miedo, porque supongo que no deben saber mucho de esto los parlamentarios, ¿no? Bueno, con la cantidad de asesores que tienen, deberían. Deberían. Pero, más allá pero... De eso, en todo juicio ambiental, como bien Decís Ángeles hemos hablado otras veces, este, en materia ambiental, de las cosas más complicadas es la, la dispersión de normas ¿no? son muchas las cantidades de normas dispersión de normas Están dispersas la constitución leyes, decretos del poder ejecutivo decretos de juntas departamentales resoluciones ministeriales toda una cantidad de normas contradictorias algunas sí. los temas ambientales generalmente en Sudamérica se regulan de manera podríamos decir eh, antijurídicamente invertida la constitución dice una cosa, hay que proteger el ambiente Las leyes dicen hay que proteger el ambiente. Pero ¿cómo se regula el tema día a día? Por decretos y resoluciones, que todas se oponen a la ley de la Constitución. Y eso eh, que las toma quien, el, el Poder Ejecutivo directamente... Digo porque sí. no es tantos años que hace que tenemos un Ministerio de Ambiente, pero ya unos cuantos años, sí, claro, ¿no? Ya van a algunas décadas. Tal, sí, a nivel sí. ministerial, uno piensa que teniendo esa centralidad tendría que estar todo, por lo menos, claro. haber juntado toda la, la información. Sucede eso, de que jurídicamente es tanta la cantidad de información, y como decíamos, normas dispersas, contradictorias, a veces ocultas o solapadas, eh, obsoletas, Entonces, a veces pasa, por supuesto Como no, ¿Cómo no, que un legislador Pueda no estar enterado del tema Aunque los claro. asesores debería. Un abogado que toma un tema ambiental, en este caso Yo tengo que ser honesto Yo me especializo en derechos de daños y todo lo que quieran Pero tema de agua los tuve que estudiar y muchísimo sí, ¿no? esto. Y encontrar normativa que no conocía Porque empezaron a haber estos problemas ahora toma Temas departamentales de normas Que son, y hasta son incluso difíciles de encontrar La manera en la cual eh, Maldonado es un departamento en un de eh, especial en estos temas. Sí, claro. Y lo digo y me hago cargo yo, desde el intendente hasta la mayoría de la Junta Departamental. En temas de desarrollos inmobiliarios temas ambientales, es un, un departamento o sí. un gobierno departamental complejo, por decirlo menos. Sí, sí. Entonces, uno ya accede a la página nomás y ya encontrar sesiones de la Junta normativa ya no es tan sencillo. Entonces, claro, como. Yo preguntaba decía, porque no sé. Ahora uno vuelve a pensar, o hay que pensar de nuevo, ¿para qué se creó un Ministerio de Ambiente? ¿no? ¿Para qué se lo puso a ese nivel? Mm. Si ni siquiera este tipo de cosas se allanó. Y no sé si vas a Colonia, ¿con qué, con, ¿con qué te encontrás? Porque en Colonia, particular. hace poco estuvimos hablando con gente de Colonia, y ahí también están o sea, arrasando. También particular. Vale la pena aclarar también, que, o tener en cuenta, que tanto el Ministerio como el Poder Judicial, también en su contexto, en su presupuesto, en su dinámica, en parte hace lo que puede, ¿no? Sí, sí. El Ministerio en este caso hizo una inspección en el lugar y hasta incluso realizó una intimación y se paralizaron las obras. Así que en ese sentido, claro. el Ministerio Jugó. se puede decir que actuó como debería hacerlo. Una inspección, suspendió las obras, eh, ahora se está haciendo una etapa de evaluación de impacto ambiental para ver de qué manera la empresa puede seguir. Hubo en algún momento, después por lo que estudiamos en algún expediente, parece ser que no, pero hubo en algún momento alguna duda de si se había aplicado alguna multa a la empresa y después había sido dejada sin efecto. Que igual, una multa para este tipo de empresas es... Claro. Pagada. Pero el Ministerio, dentro de sus posibilidades, por ahora al menos ha actuado inspección, intimación, de detención de obras y ahora evaluación de impacto ambiental. Lo mismo el Poder Judicial, todavía no llegamos, estamos preparando una acción que en pocos días la vamos a presentar, pero también en temas ambientales... A veces hay sentencias, que sigo insistiendo, sentencias vergonzosas, como en el caso de Julio de los Santos de la Segunda Corte de Justicia en el año 2022, pero a veces también hay sentencias y jurisprudencia valedera, de avanzada, que toma buenas decisiones ambientales y también hace lo que puede, poder judicial, con los, los recursos y la dinámica que tiene. ¿no? Hacemos nuevamente pausa. Seguimos en vivo con el doctor Santiago Mirante. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Víctor eh, del Cerro dice, «Buen día, acá en la periferia seguimos viviendo de prestado, nos han, no han legislado ningún terreno, pero nosotros muchos pagamos agua y luz, pagamos impuestos al comprar materiales para nuestro hogar y dejamos años de nuestras vías y cuando quieren nos dan una patada y para afuera». ¿Cómo unificamos todo eso? Somos uruguayos sin tierras, generaciones de uruguayos sin tierras que han laburado toda la vida y han pagado impuestos hasta en el PAN y van bancando y bancamos salarios abusivos. Hemos dado bancas en el Estado a generaciones de políticos y no tenemos nuestra propiedad, solo tenemos leyes que nos eliminan y la torpeza de estar descoordinados en pleno siglo XX, decía. Y después agrega, qué caradura mujica recuerdo cuando decía la tierra de los uruguayos es para los uruguayos. La doctora Lorena Jesús... Dice, buenos días, un abrazo apretado a Santiago, los compañeros y a toda la audiencia de Radio Centenario. Escuchando atentamente la entrevista me alegra enormemente que los vecinos estén representados por Santiago, que hoy para la comunidad tanto uruguaya como los países hermanos es una institución. En sintonía con el caso mencionado en Maldonado, particularmente hemos apoyado las luchas de los vecinos de Ocean Park, donde tanto la Intendencia a municipios vecinos tienen vínculos con las inmobiliarias, donde venden derechos posesorios, mientras utilizan procedimientos de hostigamiento permanente y utilizando la justicia para este fin, limpiar el barrio, palabra de los vecinos y autoridades, para que no haya gente trabajadora en el barrio, Mientras por el otro lado tenemos estos emprendimientos que afectan el ambiente, que afectan el acceso público de un arroyo, etcétera, Hay claros indicios que Maldonado está, pa, está pensado Maldonado para un lugar de descanso y graneo, para las altas clases sociales. Mientras por el otro lado tenemos desalojos que rayan la ilegalidad forzados de trabajadores. Dice Lorena. Y Juan de las Acacias manda este audio. Hola, buenos días. Habla Juan de las Acacias. Los, los agentes inmobiliarios son todos así, vivos, este, y siempre tienen contacto con el Poder, saludando a, al a la bandera, pero todos tienen sus negocios. Fíjense lo que pasaba ahí en el lomo de la ballena, nos, nos desayunamos que era, era privado, y resulta que ahora es privado el lomo de la ballena y pensaban meterle como 27 torres. ¿Y quién, y quién controla eso? Siempre están los vivos que se arriban al poder y que tienen anuencia, los del poder con ellos, y hacen lo que quieren, siempre la plata manda Por eso cuando inclusive algún, algún negocio de esos se les corta, automáticamente salen a rezongar, porque obviamente ellos iban prendidos en todos esos negocios. Un saludo al, al invitado, Juan de las Acacias. Bueno, ahí estaba el mensaje de Juan. Sí, eh, mira, muchas gracias a los, los mensajes de, de los oyentes y en especial de la colega, la doctora Lorena Jesús. Los tres mensajes la verdad que se vinculan no solo con lo que hablábamos, sino como el estado uruguayo como el leviatán uruguayo no controla si un particular una empresa un millonario se apropia de un bien de dominio público pero sí cuando en el caso del cerro que decía el oyente o en el caso de unas de un grupo de personas preciosos que está tratando de vivir en algún lugar que están siendo dignamente representados por la doctora Lorena Jesús y que hemos hablado juntos del tema y en parte lo llevamos juntos pero es ella la que con dignidad y valentía está llevando a cabo la defensa si alguien que no tiene dónde vivir con su familia, con sus hijos ocupa un pequeño lugar donde haya un vértice que sea dominio público el Estado, el Leviatán, va corriendo a hacer valer los derechos de dominio público ahora, si una empresa privada se apropia de un arroyo actúa con complicidad ah, pero bueno, si, el si un presidente te regala ¿No? Ah. Y después viene otro presidente 10 años después y te vende, acceda a que te vendan un terreno, que dicen que estaba valorado en 750.000 mil dólares, se lo venden 120.000, mil. Terreno público ah. se lo vende, entonces se lo están dando en la mano. ¿Sí, sí? Tendría que controlar quién hay. Y, y esa venta Tiene que dónde? controlar al presidente. Es que ahí, por eso lo que decíamos lo de ese concepto jurídico de la autorrestricción. Si, si se legitima que al Estado, que el Estado solo puede ser controlado por sí mismo claro. entonces todo lo que se está haciendo es legítimo, porque el Estado mismo dice que está bien, uh -huh. por eso cuando hablamos en esos temas, y no para entrar ahora, pero que el derecho no es el Estado, ¿no? aunque muchos claro. positivistas dicen que sí, pero el derecho es el medio de control para ver lo que hace el Estado ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Santiago, ¿y esa venta de, de los mil, de los 750 mil dólares, ¿de cuándo fue más o menos? Eh, mencionaba Ángeles, que recién creo, ¿no? 2000... La de. 23 ¿no? en la pero presidencia eso, o sea, ahora pero en el la actual, la en la actual gobierno ah, pero sí. el precio es también claro, Sí, es un ejemplo de complicidad también, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. incluso yo no he tenido acceso, me gustaría y eso también dependo lo tenía que haber aclarado al principio, pero en todo este tema del arroyo yo represento a la comisión de vecinos y a los uh -huh. vecinos, por supuesto eh, ya lo hemos aclarado en otros medios y lo vuelvo a decir en principio y al final La, la intención de los vecinos y, y la comisión no es oponerse al barrio en sí, sino que se respeten los derechos, en particular el arroyo. Así que okay. muchas de las cosas que he comentado, algunas son por supuesto como abogado de ellos y otras a título personal. Eh, pero en este tema que, que bien mencionás, este, en lo personal me gustaría, que lo puedo hacer incluso individualmente como abogado, o capaz que si es que la comisión lo desea, esa supuesta venta que hace el multimillonario brasileño Grendene al fideicomiso de este terreno en cuestión me gustaría analizar ese contrato primero para ver si es un contrato simulado o no o como podría sospecharse si el propio Grendene es parte del fideicomiso y él se saca el tema encima y analizar ese contrato porque así como un bien que valía 700 mil dólares se vendió 120 mil dólares por el gobierno de la calle a un particular Groskov, habría que ver ese contrato entre Grendene y el fideicomiso capaz que el padrón vale un millón de dólares y el contrato dice 200 mil entonces ahí hay lo que contractualmente se dice indicios de si un contrato es simulado o no, si es fraudulento o no, es importante ese tema sí que en esa zona eh, se de, hable del monto de 750 mil dólares, me parece que es un ah, claro, es la zona inmobiliariamente más claro, rica del país totalmente, quizá. totalmente. Sí, si vos pones además el mapa y vas poniendo todos estos proyectos que el, los vecinos son los que han logrado sí. hasta ahora frenar ¿no? pero que están ahí Todo, está todo ahí planteado. Vos vas poniendo los proyectos en, en el mapa y vos ves toda la costa muy comprometida. Sí, sí. ¿no? Muy comprometida. De un plumazo la borrás completamente. Es que en 50 años van a hacer que Maldonado sea gris. Es este es lo, la pretensión, sí, sí. ¿no? Sí, sí. En este caso vos decías las opciones que hay. ¿Por dónde vas? ¿Vos como abogado eh, y por dónde van los vecinos? ...lo que estamos tratando es de ir... Eh, ...paso a paso... Eh, ...sin pausa pero sin prisa... ...digamos este... ...el tema ya venía siendo denunciado por los vecinos... ...en febrero hubo algunas instancias... ...comenzó con algunos abogados... ...algunas pequeñas instancias... ...luego este... Eh, ...entré en, la, en el asunto... ...había en su momento... ...una inminencia y un riesgo... ...por el hecho de que las construcciones estaban avanzando... ...habían hecho el cerco... ...estaban haciendo movimientos con retroexcavadoras... ...después, a partir de que... A, a, ...a raíz de una intimación del Ministerio... ...se detienen las obras... ...hubo un poco más de calma para ver qué hacer... ...entonces en principio, los tres objetivos hoy por hoy... ...uno que ya lo estamos transitando... ...que es el comparecer ante el Ministerio de Ambiente... ...para solicitar, por supuesto, quizá una nueva inspección... ...para solicitar que el Ministerio tome cartas en el asunto... ...como ya lo ha hecho hasta ahora... ...y a su vez para ver de qué manera primero se han tramitado los expedientes entonces ya pedimos un acceso a la información pública para ver el expediente en especial de la empresa de cómo viene la empresa hablándolo mal y pronto rindiendo cuentas ante el ministerio qué tipo de expediente se ha hecho qué planos ha presentado si presenta o no en breve supuestamente su informe de evaluación de impacto ambiental si presenta ello cómo lo controla el ministerio cómo se va a clasificar el proyecto porque según sea como todos sabemos A, B o C tiene mayor o menor requisitos, hay que hacer una puesta de manifiesto, una audiencia pública. Eh, entonces, una instancia del Ministerio que ya está en marcha. Otra instancia es ante el gobierno departamental de Maldonado. El gobierno ya aprobó la Junta las excepciones en favor de la empresa, le permite colocar un cerco donde no puede hacerlo, le permite que ese cerco tenga una altura que no puede hacerlo, le permite, como decíamos, construir... ...a cierta altura y cantidad de bloques que tampoco puede hacerlo... ...con una densidad de viviendas que tampoco puede hacerlo... ...sin dejar una mínima reserva de, de verde, por así decirlo... ...que tampoco puede hacerlo... ...pero la Junta Departamental de Maldonado... ...a tapa cerrada, sí. le aprueba las excepciones... ...aunque el presidente de la Junta hace poco haya salido a la prensa... ...decir que hay algunos que andamos diciendo cosas en los medios... ...que no son así, se aprobó a tapa cerrada... ...aprobar un proyecto de esta índole... ...como él mismo lo dice, en dos meses es aprobar la etapa cerrada, porque no puede haber una discusión en dos meses para una decisión de esta índole. Así que ante el gobierno departamental, la idea es impugnar estas, estas resoluciones y quizás, si es posible, llegar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para tratar de anular las excepciones. Ahí tendrían que evaluar la posibilidad de hacer una medida cautelar, porque es un juicio que demora mucho tiempo, entonces si la construcción sigue adelante claro. se verá qué hacer después, pero hay posibilidad. Y por último, que no es el deseo llegar, pero ...por como viene dándose el tema... ...no va a quedar otra opción... ...y por eso lo estamos preparando ya... ...para presentar en los próximos días... ...un accionante del Poder Judicial... ...para que el Poder Judicial tenga elementos... ...para poder resolver y decir sí, que... Sí, ...según claro. la norma que decíamos... ...el arroyo es dominio público... ...que no se pueden realizarse estas cosas en el arroyo... ...y que también comparezca... ...yo creo que ahí hay una posibilidad también de que se emplace... ...no solamente como demandado... ...sino que cada uno venga a dar su versión... ...a mí, ya lo hemos hablado en otros juicios ambientales... ...me gusta que, que haya un debate judicial y que se, incluso que sea visible para la sociedad y que no. así como nosotros venimos que comparezcan un juzgado del Fideicomiso eh, Groskov, Chabert el gobierno departamental de Maldonado algunos ministerios que vengan y den su versión y presenten sus pruebas y, y bueno, y que se que se trate de resolver el asunto, ¿no? Eh, una, una cosita, Santiago, sí. así como estamos hablando de, de, del arroyo ¿puede ocurrir una, un hecho similar, por ejemplo en las playas? Bueno, sí, también ahí es lo que se llama, porque Hay un tema que es el de la faja costera sí. y la eh, defensa de faja de costa. Que según de qué tipo de cauce de agua se trate, tiene un tipo de protección. Si se puede construir a 150 250 metros. Así que en el caso tanto del océano Atlántico como del río de la Plata, también hay protecciones. Así que también en, hubo algunos casos mediáticos, sí, ¿no? De famosos argentinos que querían comprar sí, una sí. playa y privatizarla. Playa, ¿sí? En Rocha, recuerdo. Sí. Este... Así que sí, también, pueden haber este, y ha habido otros casos. Vamos, eh, después de esta pausa, a venir con el último bloque. Eh, conste, porque yo decía lo de la, la costa comprometida, ¿no? Sí, claro. Hacia el este, pero si uno mira para el otro lado, se va a encontrar, decíamos lo de Colonia, con toda una arremetida inmobiliaria desde Argentina y, y otros. Eh, tenés lo de Arasatí, eh tenés eh, la Laguna Merim Con sí, sí. todos los problemas que hay ahí. En la Laguna Merín es zona de nadie. Es ¿Zona de yo nadie? Eso lo he visto con mis ojos. Y Arroseros. para peor al lado de la frontera, entonces... Arroceros brasileños armados. Eso lo he visto yo con mis ojos. No está, lejos, un... ojo. no, claro. no está lejos, ojo. No, claro. no está lejos. Y podemos seguir haciendo la lista. Y toda la lógica de la creación de barrios privados, que es mucho más silenciosa, uh -huh. pero zonas que eran chacras, por ejemplo en Canelones, que hoy son territorio de barrios privados. Sí, tal cual. Cerraditos con la empalizada, sí. no sé si es tan ecológica esta S empalizada, pero... Se da en, en. Bueno, la promocionan como ecológica, ¿no? Dicen Exacto. que acercaron todo con madera Exacto. porque es ecológica. Exacto. Pero se da el paralelismo entre barrios privados como estos y barrios de trabajadores, como siempre lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. El feudo a Rosal 33 tiene un barrio destinado donde viven sus trabajadores con sus familias, todos expuestos a agroquímicos, que van a la escuela Carrosal Financia al hospital Exacto. que Rosal financia y a la subcomisaría que a Rosal según su página web contribuye entonces ahí hay un barrio pseudo privado de trabajadores rurales sometidos a una cuasi esclavitud de un feudo a Rosal 33 y por otro lado los barrios privados que el estado les da un arroyo último bloque con el doctor Santiago Mirante vamos con algunos mensajes Este que dice doctor Miranda, muy agradecido y felicitaciones eh, por parte del ingeniero Gerardo Gordano y de la doctora Alicia Pereira de la Asamblea Ambiental de Elia Villalba, que te saluda. Eh, Rina, manda este audio. Buenos días, compañeros. Bueno, felicitar al compañero abogado por su trabajo, realmente es tan, tan importante. Y bueno, a mí no, no quiero ser una maldita, pero... ¿Qué no ha hecho mal Mujica? Y lo digo ahora, antes que se muera, porque yo de los muertos no hablo. Pero entre otras cosas, aparte de regalar medio de Uruguay, dejó Eli Bonomi que 16 presos murieran quemados vivos en una cárcel de Rocha. La gente se olvida de las maldades que hacen los políticos. Yo tengo buena memoria. Así que que venda ese pedazo firme y quede fresco como contra una lechuga. Y ahora se te va a hablar del sí cuando nunca trabajó y aportó un peso al Banco de Previsión Social. No me extraña, compañero. Bueno, ahí estaba el audio que mandaba Rina. Bueno, estamos en estos últimos minutos. Mm. Si te parece redondear esto, eh, ¿qué sí, expectativas podemos ya. tener ¿no? eh, sí. con este tema? Bueno, en eso como decíamos, ¿no? la, lo primero de la expectativa, que es la verdad que es hermosa, es haber tenido un ejemplo tan lindo y tan grande de la actuación de la comunidad. ¿no? La ciudadanía sí. tiene lo que se llama autonomía privada colectiva, derechos comunitarios. Y en este caso es para aplaudir y felicitar y agradecer a la Comisión de Vecinos en Defensa del Arroyo del Potrer y Humedales y a todos los vecinos de la zona por haber denunciado la situación, visibilizarla y ahora encaminar el asunto. Así que desde ese punto de vista la perspectiva bueno. es buena para este y otros casos, quizá en otros lugares, que hay tantos, tantas comunidades en los temas. Y en segundo, como decíamos, ver cómo continúa el trámite ante el Ministerio de Ambiente, que ya ha tomado cartas en el asunto y seguiremos también en paralelo presentándonos ante el gobierno departamental las esperanzas son pocas porque lo que presentemos o no nos van a contestar o nos van a contestar de manera evasiva o, o de ciertas maneras, así que quizá eso termine en otro ámbito y ante el Poder Judicial, bien, los elementos están como para que el Poder Judicial pueda decir lo que ya dice la ley, ¿no? Claro. que el arroyo es de dominio público y que se controle lo que está haciendo esta empresa, empresa que recién lo hablábamos también, ¿no? o en lo personal al mes, al menos lo que considero es que en los temas ambientales o de salud socioambiental que con y si lo hemos hablado al aire ¿cómo no? Este... <coughs> la justicia o la injusticia socioambiental como todo concepto transversal va más allá de lo económico en cuanto a económico financiero la situación económica de alguien que tenga dinero no tenga dinero eso será otro tipo de discusión que también es valedera y la injusticia social por supuesto pero acá está sucediendo algo que es que eh El colapso ambiental afecta a todas y todos. Nadie se va a salvar del colapso ambiental. En el sentido de que quien construye hoy en detrimento de algo, también ese que acceda a un supuesto barrio a un arroyo privado se va a quedar sin arroyo. Por ejemplo, en este caso la importancia del arroyo El Potrero y su conexión con la laguna del Sauce y todo el y toda la. su conexión hacia el hacia el río, digamos. En caso, por ejemplo, de que haya. de que se llene la represa y no de abasto a través del arroyo, no va a haber desagüe hacia el río. Entonces van a haber inundaciones. Y esa inundación va a afectar al barrio privado. Entonces, por eso, más allá de la otra discusión, que es la sí. discusión ideológica, social, económica, en lo que tiene que ver con la salud socioambiental, la salud ambiental, hay un tema transversal que es que del colapso eh, del colapso ambiental no zafa nadie. Claro. Este, por eso digo que la discusión va en paralelo a... En mi caso en particular... Mi lucha hoy por hoy no es ni contra el que tiene o no tiene dinero, o, o una cosa u otra, eso es un, otro tipo de cuestión. Mm. En lo personal me es indiferente por ahora. Sí da de que, obviamente, generalmente el que ataca al ambiente es el que tiene dinero, pero no quiere decir mm. que todos sean iguales, por supuesto, o que que tiene dinero no lo merezca, es una, una discusión más que obvia. Pero ese concepto, ¿no? Salud socioambiental, lo ambiental, ese colapso, de ese colapso no, no escapa nadie. Y de lo que pasa en el ambiente, con todo esto, como vos decías, Exacto. después... Eh, a llorar al cuartito, ¿no? Exactamente. Eh, digo porque ahora lo que estamos viendo de los incendios de Brasil, el humo que llega desde Brasil hasta sí, claro. hasta acá, sí, eh, sí. hasta Montevideo, ¿no? Atravesando territorios y territorios que no es el maldito clima ni es No, no. algo que nos está pasando, no sé, como un castigo, sino que es efecto de la acción del hombre sobre el Yo ambiente. Sé. Además de latifundistas que prenden que prenden fuego no para poder plantar cultivos. Sacarle plata a la naturaleza. Sí, sí, tal cual. Prendo fuego para poder plantar soja y sacar sacarnos plata. Eh, aunque sea un minuto para cada uno pero de los otros casos en los que vos estás, el caso del Mercurio del trabajador Bien. Cardoso, ¿no? ¿En qué está eso? Bien, Luis Cardoso que ya le hemos hablado en un programa este, como decías de Ángeles, FICE. sí. contra EFICE, que hay otro ejemplo que a veces se dice, bueno, ¿qué está pasando en el campo uruguayo? el feudo de Rosales, Maldonado, en tal lado bueno, acá EFICE está a 15 kilómetros de Montevideo por la ruta 1 contaminó un trabajador con Mercurio, la persona se está verdaderamente degenerando su salud, está casi semipléjico Y estamos en toda esa etapa previa, a la laberíntica, de ante el banco de seguros lograr la declaración de enfermedad profesional o accidente laboral, juntar prueba, prueba médica. Algunos de los médicos que lo atienden dicen que es esclerosis múltiple, para decir que es algo crónico de él y que no fue culpa de la empresa. Sí tenemos testimonio valedero de otros médicos tratantes, honestos y dignos. Así que en eso estamos preparando en claro. la instancia lo que sería la preconstitución de prueba. ¿Y hay más gente expuesta al problema? Hay compañeros de trabajo que han planteado que sí. Pásalo lo mismo en el caso de Julio, que podemos terminar con eso. Sí, es decir, sí, trabajadores exacto. que no se animan a denunciar hasta que no haya una sentencia en cascada que lo favorezca. Entonces hay uno digno y valiente, en este caso Luis Cardoso, como lo fue Julio, que, que se anima, ¿no? Sí, que es el que va para adelante exacto. y ese abre camino para el resto. Exactamente. Es una cosa y, ahora, sí. y Julio ahora está en una supuesta etapa final, que se hizo la denuncia ante la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, ya hemos transitado dos o tres de las primeras etapas ante la Comisión Interamericana, y esta comisión es la que decide si elevar o no el caso a la Corte. Pero ya de los primeros dos o tres filtros o, o etapas procesales, se fueron atravesando, y una que entiendo que desde el punto de vista estatal, entiendo en lo personal que es este... No sé si vergonzosa es la palabra, pero intencionalmente negligente si se me permite uh -huh. la contradicción jurídica porque uh -huh. se presentó el Estado Uruguayo a contestar la denuncia los elementos están dados para que se configure y se reconozca la responsabilidad del Estado Uruguayo en el caso de Julio y de otros trabajadores rurales a nivel ejecutivo, legislativo y judicial pero no por haberle dado no la razón a Julio sino cómo se le dijo que no y cómo se lo trató, cómo se lo discriminó, cómo se lo hostigó el Estado Uruguayo no solamente no reconoce la denuncia no está dispuesto a tomar medidas preventivas o lo que la corte le llama medidas de no regresión para Seguro. que no suceda más no solamente eso sino que contraataca con argumentos dando a entender de cómo puede ser que Julio de los Santos vaya a la corte a denunciar al estado uruguayo entonces el estado uruguayo lo primero que tendría que hacer es pedirle disculpas a Julio y a su familia Pero para no. empezar, le... eso es lo primero que tendría que hacer segundo encargarse de que Julio viva dignamente lo que le resta de vida lamentablemente Y en tercer lugar, el Estado Uruguayo tiene que decir, mire, vamos a tomar medidas para que esto no pase más. Lo único que se limitó fue a decir estas cosas y a mandar un listado de las normas que tiene prevista el Estado Uruguayo para estos casos. Como diciendo, mire, yo tengo normativa. Primero, la normativa no es suficiente. Segundo, tampoco demuestra que se cumple. Piensan que con un listado... Claro. Entonces entiendo de que, bueno, si el juicio seguirá, ojalá que podamos lograr que la comisión decida elevar el caso a la corte. Y como decía, el Estado Uruguayo lo primero que tendrá que hacer es pedirle disculpas a Julio y a, y a su familia. Bueno, Santiago Miranda, muchas gracias por haber estado acá. ¿eh? A ustedes como siempre, un abrazo.